Y en muchos, La Otra Oreja. Hola, hola, damos comienzo a este programa musicalmente incorrecto... ...y lleno de subversiones sonoras, nos lo decía Liliana Daunes. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja. Y acá estamos, manteniendo la distancia física y no la social... ...con barbijo y nunca con tapabocas higienizándonos con agua y jabón y nunca lavándonos las manos, respetando los protocolos y a los proctólogos también. Estamos aquí transmitiendo para otras orejas. Por ejemplo, las orejas que están en la red de radios independientes próximas a Nueva York, o en que huelga desde la Ciudad de México, Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas, Contagio Radio desde Bogotá en Colombia, Radio Placeres desde Valparaíso en Chile, Radio La Pujante desde La Valle al norte de Mendoza, Radio Activa, la radio del colectivo cultural en Ingeniero Mashuit en el Gran Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires está FM La Tribu, Radio Asamblea, FM La Colectiva, La Retaguardia, También en Azul, la radio 2 de Azul y por Radio de la Azotea, gracias a la operación técnica y antivirósica de Lucas Durso. En la locución está Liliana Downes y Quique Pessoa. Yo soy Lara. Bueno, Lara también está locutando, pero hoy con, con otros locutores, eh, locutorcitos que lo, la van a ayudar. Vos sos Edun Ashman. Sí, te salió bien, Lara, bien, bien. Que te salga lindo tu programa. Gracias, pero no te vayas, pues... De... quédate escuchando la otra orejita, ¿eh? Hola, Pedro. Hola, Río. Vos también vas a escuchar la otra oreja, ¿no? ¿No contestas ahora? Bueno, con la boca llena no, no contesta. Eh, bueno, y así empezamos. Un programa contra la comercialización del Día del Niño. Un programa que... No sabemos cómo vamos a hacer para, para que entren todos los temas sugeridos por los oyentes, los oyentitos. Eh, hay nietos, hay hijos, hay hijes, hay nietes, escuchando esta otra oreja. La otra orejita. Vamos rápido al primer tema, el grupo Ni Locos. Apaga la tele para Fabio y sus hijos. nuestros sueños, todo lo que imaginamos Tú quedes ahí sentados, tú te quedes encerrados, el día es maravilloso, vamos a pasear un rato, apagar la tele, apagar apagar la tele, apagar, apagan la televisión Vamos a jugar afuera con los amigos del barrio Es mejor que estar sentado mirando ese cuadrado Vamos a cantar un rato en el hibrio en el patio Vamos a bailar un poco con un día Apaga, apaga la tele Apaga, apaga la tele en la otra oreja. La otra orejita. Gracias Renzo presentando esta, este tema que tiene que ver con, con la canción republicana de la guerra civil española. Este es un homenaje a los trabajadores esenciales, a los y a las trabajadores esenciales y organizaciones sociales que enfrentan en la primera línea la pandemia y el hambre. Vamos a escuchar a Nora Cortiñas, nuestra madre de Plaza de Mayo, a Bruno Arias, a Peteco Carabajal, a Dolores Solá, a Rubén Patagonia. Eh, bueno, ahí está, por supuesto, Lucas Rodríguez Llaneo, de Locales Rock, que nos pasó este tema muy, muy temprano hoy. La música de Locales Rock. Y así empieza... Si me, quieres, si me escribir. quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el frente de batalla, primera línea de fuego. Dacă nu ai scris, dacă nu nu ai scris, dacă nu ai nu ai scris, dacă nu ai scris, dacă nu ai scris, dacă Recordar a todos todos los artistas que el derecho a la belleza es el pueblo una historia tiene esta la belleza Gracias Lucía desde Cuba que nos presentó la otra orejita eh, el siguiente tema eh, atención la abuela Graciela el abuelo Mario este, porque acá va uno de los nietos eh, Para mí la canción era vamos a portarnos mal de calle 13 Ni aquí Gorostegui uan el telón Abran las cortinas, enciendan las turbinas con nitroglicerina. El desorden es tu penicilina, brincando curas, los dolores sin aspirina. Vamos a provocar un cortocircuito antes de que en el 2012 caiga un meteorito. A portarnos mal, a cometer delitos, a comernos a caperucita con los tres cerditos. Esto no se trata se rebeldía. Esto se trata de ser indisciplinado por un día. Los incomprendidos de nuevo testamento tenemos nuestras reglas nuestros propios mandamientos como no comprenden nuestro comportamiento a todos los psicólogos les damos tratamiento para romper con la rutina repetitiva que el sol salga de noche y que llueva para arriba nos quieren controlar como a control remoto pero la autoridad no, no puede con nosotros nos gusta el desorden wow, wow, wow. rompemos con la Hoy vinimos a portarnos mal como un niño Con su resortera, ah! como novia en despedida de soltera, vamos a portarnos ah! pero con dignidad. Vamos a hacer que su sango pierda su virginidad. Somos diferentes, nada de lo que se espera. Como una naranja con sabor a pera. No somos clones, no somos imitaciones. Hoy vinimos a hacer lo que no se supone. Contar un cuento sin narrativa. Tirar el cielo, patas para arriba, como los árabes que. Escriben al revés. Caminas con las manos, saludas con los pies. <ríe> con el pie izquierdo, empieza el día. Levanta tu cerveza a brindar por la anarquía. Mamá huevazo, vuela sin techo. Defiende tu derecho de hacer lo que no has hecho. Nos gusta el desorden. orejita gracias Martín desde Colombia anunciando el próximo tema eh, que viene desde Cuba hay una cantante maravillosa Liuba María Evia con la cual estuvimos allá en Cuba y mm, hace muchísimos años y en Buenos Aires varias veces bueno, ella escribió un, varios temas de, eh, para chicos y chicas Y en uno de esos eh, discos lo invitó a Pablo Milanés, de Cuba. Vamos a escuchar El cangrejo Alejo, dedicado a Alejo, a mi hijo que cumplió años. Hola, Pedro. Bueno, y a Río también, que es su propio hijo, ¿no? Este um, Sí, va para los dos. El cangrejo Alejo, Liuba, María Evia y Pablo Milanés. Me dijeron que en el reino del revés Nada al pájaro y vuela al pez Que los gatos no hacen miau Y dicen yes, No, no, el mundo al revés es otro tema eh, Lucas, no, no, el, el, la lista está al revés El cangrejo alejo eh, Está también tipificado como el 4, el 04 No, no está el cangrejo alejo No, no puede ser Bueno Entonces presentamos El reino del revés De María Elena Walsh Vamos a ver cómo es El reino del revés Vamos a ver cómo es El reino del revés Me dijeron que en el reino del revés Cabe un oso en una nuez Que usan barbas y bigotes Los bebés Y que un año dura un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 Ahora sí, el Cangrejo Alejo para Alejo y Río. Y va María Evia y Pablo Milanés. El Cangrejo Alejo que vio un esfuerzo. Se asustó al hallarse, viejo tan viejo, que y quiso esconderse de detrás del mar y, y sin desmedirse se, se fue muy lejos, lejos por los arenales, arenales a caminar, por los arenales, arenales a caminar. Vamos a buscar. Sabe dónde, dónde andará, vamos a buscarlo, vamos corriendo, que estará perdido en algún lugar. Y el cangrejo alejo, que estaba viejo, iba por las piedras, lento, muy lento, con su bastoncito hecho de coral. Y hasta tropezaba sin esperuero, con los caracoles y con la sal, con los caracoles y con la sal. Vamos a buscar el cantejo alejo, Nadie sabe dónde, dónde anda. Vamos a buscarlo, vamos corriendo, estará perdido en algún lugar. A tus cangrejitos, cangrejo alejo, has dejado tristes y sin abuelo, que pueda enseñarlos a nada. Decirles cuentos de marineros para que ellos tengan con qué soñar, para que ellos tengan con qué soñar. Vamos a buscar al a lejos, nadie sabe dónde. Estás escuchando según la otra oreja. Pone la otra orejita. Ay, gracias, Juana. Bueno, y ahora vamos a... Bueno, vamos a saludar a Mariano Popeye. Este, desde Ramos, Mejía La escucha Josefina, de cuatro años, con mamá Mirta, Graciela y papá Pablo... Eh, las hermanas y sobrinas de Mariano Popelle que está en el barco eh, está Isa y Vicky de Hijos La Plata escuchando juntas desde Verasate y está um, Jimena desde um, desde el Gran Buenos Aires desde el oeste de Buenos Aires está Claudio Claudio Marplatense, eh, de la azotea, ¿no? Este eh, Claudio Torres, no, el documento de identidad 33, no, no. Eh, está desde el, el peligroso oeste, del oeste salvaje de la ciudad de Mar del Plata, y desde el no menos salvaje sur, está... Um, Está ¿quién? está eh, Diego, está Diego escuchando. Gustavo desde Ramos, Susan del Gran Buenos Aires, Andrea de Buenos Aires. Bueno, vamos a la música. Sí, hola, vas. Pedro. Hola, Alejo, hola. Este, abrazos aniñados de AMI también recibimos. Está Ángeles escuchándonos. Y vamos a Uruguay. Bueno. Luciana, eh, en realidad Felipe y su mamá Luciana, de Uruguay, nos presentan el país de las maravillas, de canciones para no dormir la siesta. Para vos, Felipe. Y para todo el Uruguay. Verás que pronto llegará el día que tú querrás salir a buscar. Aquele país de las maravillas que al irte para la cama te contaba tu mamá Y allí dobrando nomás la esquina podrás encontrarte algún dragón Verás mover sus siete cabezas con siete cuellos corbatas, buscándote el corazón, te rodearán las trucas del desencanto, que con su voz pueden transformarte en piedra, te encontrarás cerca de los escritorios, gigantes lobos feroces. Queriendo devorar aquel país de las maravillas, tendrás que hacerlo de realidad, verás que no aparecen las hadas. In genios que me llamo, mi mamá, mi superman mal. Y tú verás que el mundo no está notado. Es tan real, como el amigo que está a tu lado, y tú haré tomándose de la mano, podrás cumplir con tus sueños, haciéndolo realidad. Así Muzica de siete lenguas de los demás que sueñan como tú sueñas, de que el país, nacido de fantasía, será tan cierto algún día como un pedazo de paz. llegaré día que tú querrás salir a buscar aquel país de las maravillas que allíste para la cama te contaba tu mamá aquel país de las maravillass que hacerlo de realidad en las alas y genios queen todo vivas más y más y, y tú veas que el mundo no está enpucado es tan real como el amigo que está a tu lado y junto a él tomando de la mano todas pont con tus sueños haciendo la realidad las botas de siete leguas de los demás que sueñan como tú sueñas ya que el país nacido de fantasía será tan cierto algún día como un pedazo de paz Tia será ta se vai um dia como onde na sore parada escuchando por la otra oreja